Ya pasamos los 10 años Correcto, ¿y este cómo es el programa, Lara? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música Exactamente, es lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto Y nuestro mail, otraoreja@gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja Y estamos emitiendo desde Radio La Azotea ¿Con quién hacemos este programa, Lara? En la operación Pablo Guzo. Correctamente, en la locución está Liliana Aunes y Quique Pessoa Y, y Lara, y, ¿y quién más está por ahí? Hola, abuelo Hola, Ivo y Bien, ahí está bien presentado ¿Y, ¿Y yo quién soy? Me quiero, abuelo, me quiero Sí, yo también, pero Lara me tiré Hola, Lara Muy bien, muy bien este, Así comenzamos La otra oreja de hoy La otra oreja latinoamericana Alguna vez me sorprendió su voz Otras veces la vi Me había colado porque el asistente de iluminación era el amigo mío. Era el 78, cerca del Mundial. Hotel Bauen, cuando todo respiraba fútbol y dictadura. En el teatro semicircular cantaba ella. Grandota, con cabellera de grandes ondas. Poco público. Casi todas mujeres. En primera fila todas. Ahí me enteré, fíjate en qué época te estoy diciendo, que era lesbiana y que las mujeres estaban enamoradas de ella. La otra vez la vi, invitada por Pablo Milanés. Terminaron de cantar esta canción con un beso en la boca, con un largo pico que corresponde o era parte de la partitura. Pena que se vayan yendo. Va mi aplauso triste a Gal Costa. Ámame como soy. Ámame como soy. Tócame sin temor. Tócame con amor que voy a perder la calma. Pensame sin temor. Trátame con dulzura. Mírame por favor quiero llegar a tu alma Amar a un que nunca había conocido desde que yo di contigo quiero romper ese mi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 escuchando desde la otra oreja la otra oreja intergaláctica y hay grandes que se están haciendo grandes ¿no? y, y uno los cree eternos pero son eternos en, en la música Eh, está enfermo Pablo Milanés y, y Serrat se está, se está despidiendo, ¿no? Despidiendo de los escenarios, en principio eh, ya no le queda mucha voz que digamos, pero su poesía sigue. Y estoy juntando a Pablo Milanés y Juan Manuel Serrat, ¿no? ¿Qué tal si escuchamos...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 Estás escuchando desde la otra oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Quique Pesoa, por la presentación de esta columna, de esta sección del programa. Eh, el otro día se comunicó conmigo una exalumna. No, oh, sexto grado, creo que la tuve. Yamina de la Fuente. Eh, que está haciendo la producción, la prensa de varios músicos. Y me convidó con Lucía Riet, una excelente voz, una excelente música, y después también con Rafael Delgado. ¿Sí? Escuchamos a Lucía Riet. Hola Eduardo y oyentes de La Otra Oreja, ¿cómo están? Bueno, aquí Lucía Riet. Soy música y compositora, nacida en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, les cuento que en este momento estoy presentando mi nuevo material. Es un EP de cuatro canciones que se llama Se Abre. Es el fruto de procesos muy internos y profundos, personales, con canciones que tienen diversos ánimos, algunas un poco más misteriosas y místicas. Otras más frescas, eh, lúdicas y, y alguna un poco más íntima y personal eh, Todas en contacto con, con cuestiones humanas Que creo que nos abarcan a todos y todas Es un hermoso material Estoy muy contenta con lo que logramos Lo coproduje junto con Ezequiel Borra Un artista que admiro Así que bueno, espero que lo disfruten un Les montón quiero compartir la primera canción La que abre el EP, Que se llama Dios del viaje es una especie de rock, indie, tiene un aire muy místico y misterioso, está muy vinculado con un viaje real que yo hice a las sierras de Córdoba eh, en un encuentro creativo con colegas y bueno, surgió, surgió un encuentro muy profundo con todos ellos porque llovió todos los días del encuentro que, que fuimos a hacer allí Eh, así que bueno, la intimidad eh, trajo, trajo muchos desafíos Que es lo que trae el encuentro Con los otros y las otras no? Que muchas veces nos hacen Despejo de, de cosas que por ahí Vemos o no vemos de nosotros mismos Así que un poquito esta canción Habla de eso Tiene mucha presencia del de cello Y el violín eh, Llevando ahí eh, La mística, así que bueno Espero que la disfruten Y ahora les quiero compartir el último adelanto que salió hace una semana, que se llama Lo Pequeño. Lo Pequeño tiene un ritmo y un clima de rey muy fresco, muy lúdico y tiene tiene una visión eh, muy de niña sabia, me gusta decirlo así, eh, como jugando desde lo más pequeñito, las cosas pueden convertirse en algo realmente grande o importante para, para uno, para una, para los demás tiene esa intención en su poesía y la música es para un día de sol la verdad que tiene un clima bastante fresco y luminoso así que espero que lo disfruten desde lo chiquito a lo pequeño voy a pesar. desde lo chiquito a lo pequeño Escuchando desde la otra oreja, la otra oreja argenta. Bueno, uno que conoce a algunos eh, productores, a algunas prensas, sabe que eh, su trabajo es hinchar, no molestar con temas. Y este no, no es el caso de Yamila de la Fuente. En este caso, nos sorprendió con con dos eh, intérpretes, por ahora. Por ahora, solamente dos intérpretes. Vamos a escuchar entonces a Rafael Delgado, en otro género, ¿eh? Absolutamente nada que ver con lo que venimos pasando. Hola, mi nombre es Rafael Delgado y soy violonchelista. Quiero mandar un fuerte abrazo a los amigos de La Otra Oreja de Radio de la Azotea. Quiero contarles que por segundo año consecutivo estamos produciendo el Festival Puntal dedicado al violonchelo en las músicas populares. Lo estamos realizando en Buenos Aires el jueves 1 y viernes 2 de diciembre y el festival consiste en clases magistrales para violonchelistas, conciertos con orquesta y violonchelo y además la presentación virtual por streaming de un libro producido entre Colombia... ...y Argentina... ...de estudios para violonchelo... ...en músicas populares de Sudamérica... ...quiero invitarlos por favor... ...a que con nos sigan en las redes... ...en Instagram, en Facebook y en Youtube... ...como Festival Puntal... ...los esperamos... ...quiero invitarles a escuchar la canción Manzano... ...de la violonchelista Leila Cherro... ...Leila será una de las maestras... ...que dictará... ...los talleres... ...del Festival Puntal... ...ella está radicada en Trevelín, en Chubut es violonchelista, arregladora compositora ha tocado con Lisandro Aristimuño con Acualáctica, con Teresa Sandivaras con Lucio Mantel con Tommy Lebrero en diferentes partes del país y del mundo los resto de mí quedaron en el manzano se agitan las ramas florecen los pétalos claros detrás que voy dejando caer que voy mirando ca And Por último quiero invitarles a escuchar la Zamba de la Intrusa, es una zamba de mi autoría que está inspirada en el cuento La Intrusa de Borges. Es una composición para violonchelo de cinco cuerdas, piano interpretado por Pablo Fraguela y percusión con el maestro Mario Gusso. Este y otros temas están grabados en el disco Chelfi 1, Territorios. Thank mm -hmm. you.